Que viene viajando y que eh, lo viene haciendo a través de su barco escenario que es conocido como Marilyn y que viene de alguna manera trayendo su arte a través de un mensaje que podríamos considerar ambientalista, esa es la, la definición que va apareciendo en diferentes lugares, ¿no? Eh, pero para un poco ponernos al tanto de esto como para hablarlo más relajadamente, hemos decidido llamarlo a Manuel Obregón, que es uno de los tantos músicos que forman parte de, de esta orquesta y en este caso Manuel es el director y el creador, ¿no? Eh, de esta orquesta del Río Infinito, él es eh, pianista desde los siete años parece, ¿no? Se ha formado en Costa Rica, España y Suiza, es también compositor y productor eh, y nació en San José y publicó 20 discos como solistas, eso dice un poco su, su biografía y ahora está eh, dirigiendo el esta orquesta de río infinito que el mismo creo así que lo vamos a saludar a manuel qué tal Manuel buenos días buenos días un abrazo a, a toda la audiencia y, y también de parte de la orquesta del, del río infinito después pues, eh, llegamos de aquí a, a rosario sobreviviendo la travesía <ríe> Bien, bueno, contanos un poquito de eso, porque suena... Realmente nosotros no estábamos al tanto de la existencia de la orquesta eh, y nos gustaría que nos pongas un poco al, al corriente de cómo cómo se formaron, de cómo fue naciendo, de cuál es la idea de esta orquesta. Bueno, la orquesta del Río Infinito está conformada por músicos de, de todo el continente americano y, y pues lo que tenemos en común es el, el interés por la música tradicional, por el los, ...y por la historia eh, de las migraciones que se dio en este continente, la historia antigua... ...y también, por supuesto, el vínculo con el medio ambiente. Alcalde por los ríos, ¿verdad?, se van viendo una serie de problemáticas... ...que nos ha llevado a hacer alianzas con sectores, eh, ¿verdad?, que protegen el, el ecosistema... ...y sobre todo los ríos como vías de comunicación humana y también como fuentes de vida, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Sí, fue conformada realmente en a principios de los años 90 en Centroamérica y ha ido creciendo, involucrando ya a los otros países. Y esta es la primera vez que hacemos realmente el, la gira sobre el río Paraná. Y está integrada, de acuerdo a lo que veíamos aquí, por músicos de diferentes sí. lugares, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. es ese, ese vínculo con los músicos? ¿Se, se van acercando...? se van poniendo en contacto espontáneamente, ahí hay, hay una convocatoria, ¿cómo es esa cuestión? Sí, ahí hay, hay varias formas, eh, la, lo primero que hemos hecho para conformar la orquesta son hemos ido viajando, ¿verdad? haciendo audiciones en cada país, buscando realmente cuáles son las los representantes de esas tradiciones, ¿verdad? Marimbas, eh gente que trabaja también, digamos, en la cuenca del Mississippi, en la cuenca amazónica, aquí en Paraná. Y luego el otro proceso es visitando las comunidades e invitando a los músicos locales Ajá. Ya cuando se da la gira propiamente claro. En esta oportunidad que es de, de Iguazú hasta Rosario Hemos eh, invitado muchísimos músicos, ¿verdad? Como eh, Ramón Ayala Carlos Borges también de la zona de, de Río Grande del Sur Y en fin, de, vienen músicos de Brasil, de Argentina, de Paraguay Y de varios países de Centroamérica y de la zona andina también ...en esta oportunidad... ...y tratamos de hacer una o dos giras al año... ...nos ha buscado gran parte de los ríos de Centroamérica... ...y, y aquí el río Paraguay, el Pantanal... ...y ahora el, esta parte de la Cuenca del Paraná... Uh -huh. eso es un poco la forma que trabajamos... ...básicamente es una orquesta... ...que viaja por por los ríos mostrando su, su, su música tradicional... ...y también los puntos de coincidencia de esta historia... Claro, me imagino que debe ser eh, extremadamente enriquecedor, ¿no? Viajar de esta manera y que eh, muchas cosas deben ir atravesando cada uno de estos viajes, digo, en el encuentro con, con la gente. ¿Cuáles por ahí son las experiencias en este viaje que que más te han marcado, que más te han quedado? Eh, bueno, sí, tenemos eh, realmente la, la suerte de de lograr, verdad, esto desde desde la sociedad civil, o sea, somos un, un grupo de músicos que vamos tocando y a la hora de, de terminar ayer, como terminamos esta gira, es sumamente emotivo, verdad, el hecho de poderla culminar, pues hacemos todo, desde lo que es la gestión de recursos, y los conciertos son gratuitos para la gente y tratamos de, de, de compartir la música como, como era antiguamente, ¿verdad? También en ese uh -huh. punto digamos coincidimos en una aldea guaraní en Puerto Iguazú, que fue muy emocionante escuchar a, a las niñas cantando, ¿verdad? Y luego compartiendo con nosotros también la música y igualmente hubo momentos muy muy bonitos, ¿verdad? El encuentro con, con Ramón Ayala con diferentes percusionistas de la zona, el escuchar la coincidencia digamos del chamamé y también de la Chacarera con con el toro nuestro allá de Centroamérica o, o el punto Guanacasteco, con en fin, hay hay unas coincidencias que es muy hermoso claro. descubrir o reencontrarse, ¿verdad?, de este lugar. La otra parte, bueno, también son las anécdotas, ¿verdad?, de escrituras de animales hasta incendio en el barco y, y para mm. con el permiso que nos daba el río para transitar desde el clima, ¿verdad?, inundaciones y algunas tormentas que nos dejaron pasar. Realmente logramos llegar bien a pesar de todas estas cosas y, y indudablemente una experiencia humana eh, que nos va a cambiar la vida a todos los que la hicimos, ¿verdad? seguramente y cuando ustedes llegan a los diferentes lugares eh, además de de tocar se plantean algunos talleres algunos encuentros digo sobre todo con los más chiquitos por ahí como para eh, realizar ese intercambio de experiencias porque me imagino que las situaciones que ustedes van viviendo en un punto tienen que ser transmitidas no a, sobre todo me parece claro a los si trabajamos en varios días en ese sentido hay un trabajo comunal que hacemos previamente y que se, eh, a través de la Carta de los Ríos, que es una carta de intenciones, digamos, que genera la misma comunidad, donde nos cuentan sus problemas, lo que tienen, qué es lo que pasa con el río, con problemas del agua, de, deforestación, o incluso puede ser también cosas puramente musicales. Y nos han recibido mucho, hemos ido a tocar a escuelas, desde desde la edad a los niños saludando a la orquesta, a su paso, es muy emocionante, nos van a recibir... Un con canoas también los jóvenes eh, tocan con nosotros tienen obras de teatro nos regalan dibujos o sea ha sido creo yo para un verdadero cambio en, en la conciencia nuestra verdad con el comportamiento humano con relación al, al, a la naturaleza va a tener un impacto interesante verdad en, en las futuras generaciones uh -huh. sobre todo por creo yo por la por la el lugar donde viene el mensaje que soy simplemente verdad el eh, músico se eh, interesados por por tener una pues un, un mundo mejor del que al cual llegamos nosotros ¿verdad? claro Manuel contanos un poco cómo fue el recibimiento acá en Rosario sabemos que los eh, los jóvenes de la asociación chicos los iban a estar recibiendo que también van a tener o tuvieron un encuentro con la orquesta de ludueña que tienen algunas actividades programadas como como la pasaron pues ayer fue sumamente emocionante nos recibieron exactamente la la gente de, de chicos sí, ten, y tenían preparado unas unas especies de tubos en las que nos iban susurrando mensajes uh -huh. hermosísimos a cada uno, entonces era una forma como de decir mensajes del, del río también al público. Había muchísima eh, prensa y, y bueno, tocamos desde el barco para ellos un par de canciones y después compartimos lo que era la experiencia y de que cada uno de ellos había organizado hablamos también de lo que era el, el viaje y pienso que, que es eh, eh, verdad la una clausura perfecta la que tuvimos ayer, hoy también tenemos alguna otra actividad que uh -huh. es en Estudeña, sí. Sí. Eh, sí, sí y vamos a estar también en la noche en, en, la, Cerrador, una, en la Peña Ajá, en La Peña, en La Cerradero Sí Ah, bien, bien eh, Una una duda, Manuel, que teníamos acá con, con la gente del grupo, decíamos ¿Cómo se junta esta gente para ensayar? Porque hay uno que es de Argentina, otro que es de, no sé, de Costa Rica, de diferentes lugares, ¿no? ¿Ustedes viven casi todos en el mismo lugar o co coinciden ahí o simplemente se, se juntan para estos viajes? Sí, es, eh, nos juntamos solamente para estos viajes, cada uno vive en su país de origen, uh -huh. lo cual nos gusta que sea de esa manera porque se fortalece mucho el encuentro, después, ¿verdad?, el... el... Cada uno es líder de su propia orquesta, de su propio proyecto, y y pues al venir de desde otros lugares y luego al llevar toda esta historia a otros lugares se va multiplicando pues el efecto que tiene ¿no? eh la orquesta y también de la información a nivel histórico, verdad a nivel casi que podríamos decir antropológico, porque son cosas que no se pueden aprender en una universidad o un conservatorio es la música, digamos, documentada de su propia raíz, en el lugar donde está. Claro. Y por otro lado, tiene un valor eh, enorme, porque hay mucha de esa música que nunca ha sido grabada, entonces también tratamos de difundir a través de un documental que estamos haciendo, se va a pasar también aquí en el canal Encuentro, uh -huh. y, y en varias televisiones eh, europeas, entonces, en fin, es todo una, un trabajo, digamos, de de difusión de la música tal vez más oculta que, que en América. Bien. Eh, Manuel, ¿están regresando cuando están volviendo? Porque sabemos que este es el último punto de, de este viaje. Sí, ya hoy es el último punto y ya mañana cada uno regresa a su país de, de origen, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que hoy va a ser la, la despedida vale. en la noche, supongo, ahí en el cerradero. Uh -huh. Y... Eh, sí, el, el, el, ahora empezamos ya a trabajar en la próxima cuenca que eh, tenemos digamos, el, el recorrido del Amazonas desde Ecuador hasta Manaos para el próximo año de noviembre, pero muchas veces antes ahora vamos a hacer el río Uruguay, pues hay una, una invitación para, para estar ahí tal vez antes de esa fecha, pero uh -huh. bueno, todos esos, esos detalles tenemos que a trabajarlos ahora que regresemos a nuestros países. Bien, y mientras tanto nos podemos ir informando a través de, de la página web que tienen que es www.rioinfinito.com Ahí seguramente... Es esa es la, la forma de, de vincularnos, ahí pueden escribir y los que quieran eh, participar en este movimiento ya sea desde el campo artístico, musical es un proyecto abierto y también eh, desde el punto de vista, por supuesto, de, de, de, de medio ambiente, ¿verdad? Ajá uh -huh. Manuel, te agradecemos muchísimo esta comunicación, esperamos que bueno que terminen bien este viaje, que la pasen bien en las actividades que, que quedan por ahora. ¿eh? Muchísimas gracias a, a ustedes y un placer estar aquí en Rosario y que hayamos podido terminar esta gira. Pues aquí un abrazo a todos y nos vemos en el río. En Ahí el está. Gracias, Manuela, hasta la próxima. Hablábamos con Manuel Obregón, que es el director de este emprendimiento artístico ambiental que se llama La Orquesta del Río Infinito, que llegó ayer a la ciudad de Rosario, que anoche eh, estuvieron dando un concierto ahí en La Fluvial y que esta tarde a las 14 estarán allí en el barrio Ludoña, seguramente encontrándose con la orquesta eh, la orquesta sinfónica de chicos de ese barrio.